Y teníamos una cita con este primer invitado que nos ha llegado, don Fernando Jiménez del Oso. ¿Cómo estás, Fernando? Pues muy bien, encantado de estar aquí, Miguel. Yo también, aunque al final era la una menos cuarto y ahora una menos cuarto, ¿eh? Sí, pero pues bueno, ya, ya te he dicho que debo tener un Alzheimer. Eh... se me pasó, no se me pasó, me hice la idea de que era la una cuando estaba citado contigo. Bueno, eh, estás aquí y es lo que, lo que importa. Bueno, pues primero pido disculpas a los oyentes, a ti y a los presentes. Bueno, pues Esta desculpada, es un placer. Eh, médico-psiquiatra, metido en estos temas, primero de agradecerte, te lo decía la otra vez que estuviste. Gracias por tu ejemplo, por todo lo que nos has enseñado. Te decía que eras una leyenda, no sé si lo sabes. La no. gente te sigue, sí, pues eres una leyenda. sí, sí. Y médico-psiquiatra, ¿cómo un médico-psiquiatra se interesa por estos temas? Creo que te lo, lo volví a preguntar a la también. La verdad es que son, son dos cosas paralelas, pero, pero no necesariamente convergentes no empecé a interesarme por estos temas cuando cuando es habitual en la adolescencia a los 13, 14 años y, y bueno, y luego después eh, me decidí a estudiar medicina y, y luego hacer psiquiatría porque era la vocación que yo que yo sentía y en los medios de comunicación pues aparecí por casualidad, como como también es frecuente. En el 74 me dicho eh, me planteo intervenir en un programa en directo que era todo es posible el domingo y a mí no se me había ocurrido nunca eh, ¿no lo habías no, pensado? no, no, lo único, había estado en televisión unos días antes en una entrevista pero que me hicieron como psiquiatra en un programa que había de sobremesa en Buenas Tardes y, y Chicho éramos muy amigos desde que yo era estudiante pues me vio en ese programa, él estaba director de programación y, y me dijo llegar muy bien y lo único que habrá que meterte un micrófono por cierto sitio, bueno, se te oye pero... <risa> me lo planteó me pareció, bueno un, eh, bueno, un, un reto o, o algo nuevo a me gusta experimentar cosas aquello funcionó muy bien empezó a haber muchas llamadas, muchas cartas me ofrecieron un, un programa para mí solo y empecé en el 76 y me tiré y pues pues seis años y pico eh, continuos Con la puerta del misterio, ¿verdad? Primero más allá y luego sí. la puerta del misterio, sí. Desde el 76. ¿Y como un psiquiatra que parece que tiene que tener la mente muy cuadriculada o que parece que en la universidad os hacen la mente muy cuadriculada, de repente está tan abierto a esos temas, Fernando? Yo creo que no, hombre. Puede que en otras carreras eh, sí, pero, pero en la medicina cuenta mucho lo humano y en, la, y en la psiquiatría, pues aparte de, de lo que es eh, meramente psicopatología en el momento que empiezas a entrar en, en la mente y empiezas a, a hurgar un poco por ahí descubres un, un mundo apasionante eh, y, y en grandísima parte desconocido yo creo que, es, que si quieres es algo que, que va confirmando o dándote puntos de apoyo o, o, o comprobando en la realidad cotidiana de tus pacientes que son, eh, que son personas y que, que aparte de su patología, de su depresión, de su neurosis o de lo que tengan, pues tienen la misma forma de pensar y de sentir que tenemos todos los humanos, ¿no? Y entonces al hablar en profundidad vas descubriendo, muchos pacientes eh, míos me cuentan a saber mi vinculación con estos temas de experiencias paranormales que a lo mejor no sabe su familia y que les ha sucedido una vez, dos veces a veces, con frecuencia eso ya es más raro, pero... Pero no son tan tan extraños los fenómenos paranormales, por ejemplo, como la gente piensa. Con eso. Eh, ¿Estamos más locos este siglo que el siglo pasado? O... Eh, bueno, el siglo pasado estaba ya al ¿no? <risa> ¿Les hay más locura que, ahora que hace unos acabamos, cuantos no, En estos cuatro meses no, no sé los cambios que ha habido. y Yo creo que creo que no, lo que pasa es que las circunstancias son diferentes. De una parte en en, en, en, este, en el mundo tecnificado, en el primer mundo, Como, como se le llama pues hay mucha competitividad hay mucha eh, urgencia hay mucho estrés y eso te exige un rendimiento al 100% en cuanto tienes eh, por ejemplo una depresión que se está iniciando como disminuye la capacidad de concentración la memoria de fijación pues es, es un handicap que repercute en tu rendimiento muchas veces en los estudiantes en la adolescencia las depresiones son muy frecuentes y por otra parte sabemos diagnosticarlo pues mucho mejor que hace 50 uh -huh. o que hace 100 años pero la sorpresa fue cuando se empezaron a organizar congresos mundiales y empezaron a llegar eh, psiquiatras del tercer mundo y el porcentaje de enfermedades eh, psíquicas es prácticamente el mismo en el primer mundo que en el tercer mundo Este es nuestro invitado, además director de la revista Enigmas, esta noche tenemos tres suscripciones durante todo un año a sortear gracias a él entre la gente que nos llame 905 11 80 80 a nuestro teléfono y rápidamente vamos ya a descubrir algunos de los misterios que queríamos. Después de esa introducción vamos con ello. que el pasado se está empeñando en desvelarnos algunas de sus claves de sus misterios parece como si hubiese llegado el tiempo de dar explicaciones de comprender algunos misterios ocultos y eso parece ocurrir con una estela enigmática que se oculta en el fondo de una pirámide desde su descubrimiento algunos pensaron que lo que allí se representaba no era un ser humano normal dijeron incluso que podía ser un astronauta el astronauta de Palenque lo llamaron nuestro invitado Tiene algunas respuestas para este misterio. Escuchemos. Bueno, ahí está esa primera introducción, Fernando. ¿Cuándo descubriste tú la tumba de Palenque, o la, la tumba primero? Y cuéntanos un poco la historia de cómo se descubrió ese, ese lugar. Yo no la descubrí. ¿eh? La, la descubrió Alberto Ruz en, en el año 49 eh cuando cuando empecé a leer eh, pues por los libros de Charlus que fue el eh, no el primero, el primero fue Casanset este este autor ruso que ya había eh, eh, pues formulado hipótesis muy fantásticas él atribuía lo de la Tunguska, lo de 1908 pues a una explosión atómica también decía que la destrucción de Sodoma y Gomorra había sido otra explosión atómica y él fue el primero que que describió lo que aparece en, en la losa de la tumba de Palenque del templo de las inscripciones de Palenque lo describió como un astronauta y luego otros autores entre ellos Robert Jarruz eh, pues en uno de sus libros del 67 lo que pasa es que aquí en España se tradujo en el 70 y tantos pues fue uno de los yo creo que la primera vez que vi la la referencia y me pareció tremendamente subestivo, yo no conocía Eh, ...apenas nada de la cultura maya... ...y como un incauto pues caí... ...como tantos otros... ...cayeron tantos otros divulgadores... ...porque contemplada la, la losa... El, ...el grabado que hay en la losa... ...contemplado fuera del contexto maya... ...es decir, contemplado como, como algo único... ...como algo aislado del resto... ...pues la verdad es que sí... ...parece un señor sentado... ...a bordo de una pequeña nave... ...estás ya eh, casi desvelando el eh, misterio... Dices, ...cortes agitado de una nave... Sí porque es una de las cosas que uno aprende con el tiempo ¿no? ahora pues pues sería mucho más difícil porque después de haber rodado unos eh, 25 documentales en méxico a lo largo de estos años y de documentarme pues pues como es mi obligación eh, bastante bien y haber leído y estudiado mucho del tema pues ahora ya no no me habría no me habría dejado engañar pero, pero bueno hace, te estoy hablando del año 77 tal vez o 76 incluso de, debió de ser de los primeros programas que, que yo hice más allá pues eh, sí me hice eco y eh, como tantos otros pues pues dije aquello estaba muy claro aquello parecía un astronauta y no había eh, prácticamente ninguna duda ¿no? ¿por qué? ¿qué se ve en esa? En esa en pues esa se ve un, un personaje un personaje vestido pues al estilo maya que está eh, sentado de una forma un tanto peculiar sobre lo que parece un asiento delante de lo hay un, pues una serie de tubos eh, tubos acodados con eh, eh, con, eh, con segmentos eh, y además si eso lo vas parece el corte sagital de una, de una pequeña nave una nave monoplaza si vas siguiendo la descripción que hace charrús. Pues, pues está viendo que sí, que en efecto aquello que tiene delante parece un motor dividido en cuatro partes y que hay toberas y que hay toda una serie de cosas y que abajo del todo pues eh, hay una, una tobera por la que salen llamas, ¿no? llamas de propulsión. Mechagos, pues, pues acá deduce muchas cosas, ¿no? El uh -huh. símbolo de Venus, pues, dice que era un astronauta, pues, pues, viajando a Venus, ¿no? Está el símbolo de Venus en, ese, en esa... Está el símbolo de Venus, claro, pero el símbolo de Venus está repartido por toda la cultura maya. Para ellos, eh, para los mayas, Venus era tan importante como, como lo era Sirio para los antiguos egipcios. Era un planeta fundamental en eh, la revolución sinódica de, de Venus. Eh, esa característica suya de, de durante una parte del año ser estrella vespertina durante otra parte ser estrella matutina y luego, y luego durante unos días pues no, no aparecer en el cielo eso fue lo que les llamó la atención desde hace muchos siglos y empezaron a, a fijarse en, en Venus como lo hicieron otro, con otros planetas pero, pero a Venus le dedicaron una atención especial al ser una estrella tan brillante y al tener además una revolución que coincidía con, con sus calendarios en algunos sí. momentos y marcaba unos ciclos, pues la relacionaron con, la, con, con lo trascendente, con, con la vida en el otro mundo. Ya. Lo curioso es que esa tumba se encuentra en una pirámide, ¿no?, que no es muy frecuente. <coughs> Yo creo que la revolución fue en ese momento, Alberto Ruz descubrió eh, en el 49 que en la, en la segunda cámara, pues los templos mayas, es una plataforma elevada con forma piramidal uh -huh. pero no, no no con una base cuadrada puede tener una base rectangular como es el caso del templo de las inscripciones y eh, se había supuesto siempre que toda esa pirámide lo único que servía de basamento para colocar encima el auténtico templo como sucede pues en, en tantos otros lugares mayas y en este también arriba culminando esa pirámide escalonada pues hay un templo un templo alargado los mayas eh, construían um, um, falsas bóvedas iban juntando los, los ladrillos o las piedras eso les obligaba a hacer construcciones alargadas y, y como el templo tenía pues las características eh, comunes en los templos mayas una cámara otra segunda cámara más oscura y luego dentro de ella pues el, el Santa Santorum otra cámara chiquitita estaba reservada exclusivamente al sacerdote y el descubrimiento fue que había una losa en esa segunda cámara que tenía una serie de, de manchas circulares colocadas simétricamente eh, y que ya las había descubierto años antes un, un dibujante un dibujante eh, no sé si peruano pero luego de origen hispano que se llamaba Miguel Ángel Fernández ¿no? y era un dibujante especializado en, en dibujar el arte maya Pues como ha habido muchos, ¿no? El arte maya es tan sugestivo desde un punto de vista plástico que, que atentaba a muchísimos dibujantes, ilustradores y, y pintores. Pero esto bueno, no tenía medios, sino el arqueólogo Alberto Ruzzi, el arqueólogo oficial que estaba trabajando en Palenque. Y supuso que, esos, que esas manchas podían ser tarugos de piedra perfectamente ajustados y pulidos y, bueno rompió uno de los y comprobó que sí, que eran que eran agujeros estaban tapados por tarugos dedujo que los agujeros servían para, para pasar cuerdas, sogas, para poder levantar y luego colocar la losa en su sitio, la levantó y vio que en efecto arrancaban unas escaleras por un pasadizo que se hundía en la profundidad fue un proceso largo ¿todos tres años excavando? los arqueólogos, tres años, los arqueólogos eh, son buenos profesionales concienzudos y saben o ¿no? por lo menos no tienen más remedio de controlar sus emociones no y supongo que Alberto Luz estaba deseando ver qué es lo que había abajo pero tuvo que seguir su método tuvo que seguir el proceso lógico y tardó tres años en, en despejar todo todo ese pasadizo descendente hasta llegar abajo y abajo se encontró con una antecámara en la que había seis esqueletos seis esqueletos pintados de rojo que por sus características pues, pues correspondía a la nobleza maya eran seis secretos adolescentes, cinco chicos y una, y una chica ¿por se ve que eran de la porque tenían la, la frente aplastada, el cráneo deformado que era una de las características y luego después incrustaciones de, de, de jade en los dientes los dientes limados y las incrustaciones que eso era algo reservado a la, a la nobleza y había en esa antecámara una una losa vertical, una puerta de forma triangular dedujo que detrás de esa puerta estaría probablemente algo, algo importante espera, nos lo cuentas ahora eh, esos cinco, seis cadáveres que había cinco hombres y una mujer, ¿por qué estaban sí. ahí? ¿los enterraron vivos? eso es lo primero que uno piensa pero no, eran esqueletos y estaban pintados de rojo es decir, ya. si, si hubiera sido si hubiera producido la, pues, eh, la esqueletización por, por vía natural pues estaría o la ropa o habría otros restos ahí pero, pero además no estarían pintados de, de rojo los huesos la impresión de que o bien habían sacrificado a esas, a esas víctimas y luego las habían deshuesado les habían quitado la la carne, o bien que eran, eh, que eran ya muertos, que eran ya esqueletos, que por alguna razón, como una especie de guardianes o de acompañantes, colocaron allí. No está claro, porque en torno a, a esa tumba de muchos misterios, levantó esa... corrió esa puerta, consiguió abrir esa enorme puerta triangular, y se encontró, pues, con, con una tumba. Y eso sí fue una revolución, porque era la primera vez que en todo el continente americano ...pues se veía que... ...se comprobaba que una de las pirámides... ...pues estaba sirviendo... ...había servido de, de tumba... ...ese eh, pensaba que la diferencia... había entre otras... ...entre las pirámides egipcias... ...y las pirámides... Eh, ...peruanas y mexicanas... ...pues era eso... ...que unas las egipcias habían servido de tumbas... ...y las otras no... ...simplemente como base para templo... ...y el descubrir... ...que allí en Palenque... ...una de las, de las ciudades sagradas... Eh, o ceremoniales más importantes de, del periodo clásico uno de esos templos además el, templo, el de las inscripciones porque tiene esa segunda cámara tiene seiscientos y pico glifos jeroglíficos y es, pues no sé dónde hay otra eh, puede que en Tikal no, no recuerden que otra ciudad maya solamente hay otro edificio que tenga tantos, tantos jeroglíficos juntos una inscripción tan larga como aquella probar que aquella la tumba pues fue una revolución desde un punto de vista arqueológico los primeros datos casi la una las docenas y las nacidas oh. son los primeros datos de ese astronauta que, de Palenque ese misterio que estamos analizando con el doctor Fernando Jiménez de los Omos eso ocurría eran los primeros datos en el número que ha salido ahora de Enigmas el de el la... está, en el que está en la calle el, pues, como cuando uno está haciendo una revista ya ha salido un número se te ha olvidado, te ha olvidado ya está con el siguiente y como además cierras pues aproximadamente a mediados de mes pues el, el de este mes el que está en los kioscos tiene la segunda parte de del tema del astronauta de Palenque donde doy la versión convencional o la versión lógica o o, oculta si quieres pues de, la, la de la losa, ¿no? hasta ahora nos has contado un poco cómo no. se descubrió se pensaba que era un astronauta porque parecía que estaba ahí un tipo tumbado pero era la forma era la forma eh, y si te fijas en la forma y como te decía antes eh, lo aíslas de, del resto de la cultura maya eh, contemplado en sí mismo si sí parece alguien manejando controles lo que pasa es que hay la idea equivocada de que de que las representaciones de los, de los mayas que siempre se representaban de perfil para demostrar precisamente eh, esa frente hundida que era un símbolo de belleza igual que el servizcos ¿Sí? ¿Sí? ser a los niños pequeños al, al poco de nacer pues les colocaban una tabla en el ocipuz y otra en la frente que apretaban con cuerdas para que el cráneo fuera creciendo hacia arriba y hacia atrás y también les colgaban una bolita eh, pendiente de un hilo entre los ojos para que ir forzando la bizquera. además de eso en esa búsqueda de un ideal de belleza que nosotros no entendemos pues se limaban los dientes y además los perforaban para poner incrustaciones de, de jade, de auxiliana y de otras piedras Es decir su concepto de la belleza era muy diferente al, al nuestro pero curiosamente muy parecido al de otras culturas americanas y de muchos kilómetros al sur los peruanos también hacían los antiguos peruanos hacían lo mismo espera, ¿qué, sí. estaban, ¿qué estaban tratando de copiar ellos? ¿qué tipo de belleza? ¿de dónde venía ese, ese modelo? ese es uno de, de, de tantos misterios como hay no ¿Cómo, ¿a quién tratas de parecerte? Eh, todos aquellos que sugieren la hipótesis de que en un pasado eh, más o menos remoto pues América como otros continentes pero en este caso América fue visitada por maestros eh, entre comillas llegados de otro lugar extraterrestres, por, por mm. utilizar ese término sin, sin ambajes, pues encuentran ahí una razón, ¿sí? bueno, que trataban de parecerse a los dioses ¿no? o a aquellos maestros que aparecían en un momento determinado. Bueno, es una hipótesis como otra cualquiera, ¿no? También en otras épocas el ideal de belleza femenino pues era que pesaran toneladas y ¿sí? unas mujeres gordísimas y eso pues hoy nos parece poco menos que, que antiestético ¿no? es difícil el, el saber cuál es el, el origen de ese canon, de ese ideal de belleza pero lo que está claro es que se trataban de adaptarse a él y que además eso estaba, si no reservado por lo menos eh, era un patrimonio de la, de la nobleza que, que como en otras culturas pretendían descender de, de esos dioses la idea que se tiene como se representan de perfil es que las figuras el arte maya pues tenía esa rigidez que tiene el arte egipcio ese, ese hieratismo y nada más lejos de la realidad el, el arte maya lo que describe tanto en los bajorrelieves como en las pinturas en el estuco como en las ...como en las esculturas... ...es una, una riqueza de movimientos... ...una gracilidad en las manos... ...que las colocan en las, en las posturas más... Eh, ...muy parecidas al arte indio, por ejemplo... ...y el uh -huh. arte de, de Asia Sur-Oriental también... Eh, y, ...y esa postura de ese personaje pues daba la impresión de estar manejando eh, algún tipo de palancas, palancas que no existen, pero que, que charrulas veían no sé dónde. Y él las comparaba incluso con el cambio que entonces tenía el en el, el 11 ligero y el 15 ligero, que, que bueno, que la mayoría de nuestros oyentes no recuerdan, pero que yo sí recuerdo y aprendí a conducir en uno, de, en uno de ellos, y bueno, una palanca codada que estaba en el, en el salpicadero. Eh, no, luego comparas, de otras figuras del mismo palenquibés que esa posición de las manos pues era frecuente estás diciendo que, sí. no quiero cortarte pero estás diciendo que no es un astronauta que hay otra explicación sí, <coughs> eh, obviamente sí el, donde está sentado no es, eh, no es un asiento de, eh, del tripulante de una nave está sentado sobre el monstruo de la tierra el monstruo de la tierra que es el que devora al sol cada noche, ¿no? y que refleja pues, pues el recorrido del sol durante la noche en el inframundo los símbolos mmm, sobre los que está eh, sentado directamente pues, eh, pues son, uno es el símbolo de la muerte que es muy parecido al, a la, al, al signo que utilizamos para tanto por ciento eh, otro, otro de los símbolos sobre el que está sentado es una caracola que es un símbolo también de fertilidad y el central es un brote, un brote vegetal está sentado sobre símbolos de renovación sobre símbolos que porque incluso el de la muerte está unido o de él salen unas hojas simbolizando pues, pues algo que era que era común en el en el arte maya y en la religión maya ¿no? que la muerte es el que de la muerte sale otra vida y el monstruo de la tierra pues, pues al mismo tiempo que es monstruo de la tierra que devora el sol también es la fuente de vida es donde se, se entierran las semillas y de donde sale después la planta eh, siguiendo ese mismo criterio la cruz es algo, es un símbolo que está muy extendido por todo el mundo que no es, no es patrimonio exclusivo del cristianismo ni mucho menos la cruz es un símbolo universal y en América está muy presente pero entre los mayas era prácticamente una obsesión es el árbol de la vida señalados los cuatro caminos, los cuatro puntos cardinales, los cuatro pilares del cielo y está representada exactamente igual que en el Templo de la Cruz, en el mismo, en el mismo Palenque las toberas que este, <coughs> que este hombre veía, pues en realidad es una serpiente bicéfala estilizada como la ves en otras representaciones ¿por qué escogían la serpiente de Cascabel? Pues, pues por la misma razón que en Egipto, en la India, se escoge la, eh, se escoge la cobra, ¿no? Aparte de porque esté vinculada a la muerte, pues porque es la serpiente más, más común, más poderosa dentro de los ofidios de la zona. Y, y la serpiente simboliza, pues, eh, pues, lo que tú quieras, pero sobre todo, eh, sobre todo el renacimiento. Al llegar el invierno entra el letargo y cuando llega la primavera sale otra vez pierde la piel, se quita la camisa como decíamos eh, aquí en, en Castilla y, y es un símbolo de renovación deja atrás la piel la piel antigua, la piel vieja y renace con una piel nueva es un símbolo de la reencarnación, del renacimiento pero además de eso se da la circunstancia de que en la serpiente de Cascabel cada, cada muda, cada año eh, significa la aparición de un crótalo con lo cual el, la serpiente en el arte maya y en, y, en, y, en otros, y en otras zonas de América también no solo se representa como tal serpiente muchas veces solamente se la representa con los crótalos o, o se la representa solo con la cabeza o solo con los colmillos es un, es un símbolo tan extendido que simplemente con, con retratar una parte suya ya se sobreentiende que se está aludiendo a la serpiente Y no hay ningún otro elemento eh, fuera de lo común, es decir, todo lo que está ahí, el quetzal que hay, al, al, el ave del paraíso que hay en la proa de la nave, pues está también rematando la cruz en otras muchas inscripciones, es otro símbolo de la de la eternidad. No hay un solo elemento que no sea explicable y que no forme parte de otras inscripciones con la misma disposición y con la misma función lo que pasa es que en esa losa al estar colocado en lo que sería la base de la, de la cruz al, al estar situado entre, entre las fauces abiertas de dos serpientes estilizadas que da la impresión de que está eh, pues eso que es un corte de, de las paredes de una, de una nave y todo eso en el momento de que conoces mínimamente no te digo en profundidad el simbolismo y la religión maya es que, que todo es tan Está, está tan explicado, es tan, eh, encaja tan, con tal naturalidad en, en el contexto del arte maya y en el contexto de Palenque, porque yo te digo que representaciones muy similares yeah. en otros templos de ahí, es que bueno, pues por pues lo único que se te ocurre es decir qué casualidad, qué apariencia tiene, ¿no? qué curioso, da la impresión de ser un, ni astronauta ni, ni historia de verdad. No es un astronauta sino que no. es una representación de la eternidad. Sí, es otro astronauta, si quieres, más entrañable más eh, y mucho más cósmico, ¿no? Es, es el viaje de alguien al, al cielo. de es, es, un, es un viajero que va de este mundo al otro mundo, al, al mundo de los dioses, al mundo a, a, al mundo de lo trascendente. Es eh, lanzado al infinito, pero, pero vamos, como cualquiera de, de, de nuestros muertos en uno de nuestros cementerios, ¿no? Curioso, hasta aquí el primer misterio, el astronauta de Palenque no era tal, parece ser. Hay más cosas que queremos contaros, de los mayas, ese pueblo increíble, todavía desconocido, después de esa segunda introducción vamos a hacerlo con Fernando Jiménez de Loso, y recordad, 90511 8080 a nuestro teléfono, si queréis participar en ese concurso, tres suscripciones, durante todo un año la revista Enigmas estamos sorteando. visitamos una tierra llena de misterios existen aún en ella cientos de tumbas de pirámides de misterios por resolver en ella los dioses que hace cientos de años la visitaron prometieron volver y según muchos ese tiempo ha llegado Se trata de una tierra habitada por un pueblo de leyenda, desconocido aún en nuestros días, los mayas. Su cultura dejó impresas en piedras, en diferentes construcciones, toda una sabiduría única, calendarios, profecías, promesas de regreso. Nuestro invitado conoce a este enigmático pueblo y en su compañía trataremos de descubrir algunos de sus secretos. Escuchemos. Antropólogo, yo tengo la fortuna de irme de Nuevo a México, eso sea, que quiero poner Sí, claro, no, eso me da envidia. Tengo que verlo, que hace mucho tiempo que no voy. Pero en esa en esa cuña que, que mm. has hecho en esa introducción a esta parte está muy claro lo del regreso, ellos lo tenían claro. Hay un encuentro que fecha el 8 del 11 el 8 de noviembre de 1519 que es cuando Cortés Hernán Cortés tiene su encuentro con Moctezuma Soco que era como se llamaba que bueno que él le reconoce como alguien que viene con todo el derecho tú señor has vuelto a tu sitio este es tu reino, este es tu trono que te ha sido guardado y todas estas cosas. Y los llamaban a los españoles, los aztecas mesícas los llamaban los teteu, los dioses. Y pensaban Hernán Cortés, eh, pocos meses después, cuando, cuando escribió al rey de España, pues le decía, eso. y piensan que somos eh, los dioses, los descendientes de Quetzalcóatl y que traemos nuestros palacios en los, en los, en los barcos, ¿no? y que las velas, pues pues bueno, son como alas, ¿no? eh, que sacó a la serpiente emplumada. Es decir, eh, se les eh, aceptó como, como eso, como esos dioses que retornaban. Lo que pasa es que, bueno, los aztecas mexicas eran un pueblo sin, sin, sin mucha historia detrás, eran bárbaros que fueron incorporando, pues, eh, las creencias, costumbres y la religión, incluso de aquellos pueblos que dominaron, entre ellos los toltecas, Y los chichimecas y los toltecas, el, el culto a Quezacoal, al que incluso pues eh, dicen que realmente existió y que, se, y que se encarnó y que tuvieron un rey en Tula que era, que era Quezacoal, pues eh, esa figura la incorporaban los aztecas mexicas a su panteón y después de Huitilopochtli que era su dios primero, pues, pues Quezacoal era la figura más venerada ¿no? pero lo curioso es que esa civilización según cuentas en este artículo parece que de repente aparece con un bagaje ya de tales de sí increíble conocían el cero, conocían la matemática eh, que más tenían conocimientos astr astronómicos sorprendentes y, y, truete, Miguel, cuando cuando hablamos del pasado y de los hombres del pasado tendemos a hacerlo con una, eh, con una cierta superioridad con, con una superioridad cultural Uh -huh. tendemos a considerarlos como incultos o como gente poco eh, poco inteligente ¿eh? y sin embargo es, eh, los mayas son un ejemplo de los más claros de, de la capacidad extraordinaria de aquellas gentes estamos hablando de gentes que vivían en el neolítico no conocían la rueda no conocían los metales y no tenían animales de carga y sin embargo construyeron unas ciudades santuario fabulosas ...en medio de la selva... Es decir, que, es un, ...que es uno de los... ...de los elementos más hostiles... Para, ...para el hombre... desarrollaron unas matemáticas... ...en las que no solamente tenían el concepto del cero... ...sino que lo representaban... Eh, ...y eso catorce siglos antes... ...de que en Europa entrara... ...a través de los, de los árabes... ...catorce siglos antes... ...catorce siglos antes... La, ...su astronomía... ...astrología... ...porque el, el, el cielo les interesaba cómo como parámetro, como medida de los, de los acontecimientos no, no, no era curiosidad científica sino que su astronomía pues, pues tenía más que ver con la astrología como pasaba con los caldeos en, en Mesopotamia y como pasaba también con los egipcios pero la astronomía fue de una precisión ...hasta el punto de desarrollar un calendario asombroso, ¿no?... ...varias diez milésimas de día más exacto que, que nuestro calendario gregoriano actualizado, ¿no?... Eh, ...sus matemáticas, su astronomía, su escritura... ...desarrollar una escritura es una tarea de muchísimos siglos y cuando aparece esa cultura... Cuando, ...cuando se tiene acceso pues a, a esas ciudades de, eh, del sur de México... de Guatemala, de Honduras o, o de Belice... ...a esas ciudades cuyos restos están en, en la selva... ...ya tienen su escritura, ya tienen su arte depurado... ...ya tienen sus matemáticas... ...ha habido una, unos siglos eh, previos de los que no sabemos absolutamente nada... ...pero que sin duda han existido como cultura... ...porque llegar a determinar o a calcular... ...a ojo por acumulación de datos... ...pues eso, la revolución sinódica de Venus... ...que era uno de los, de los temas que, eh, que ellos tenían muy en cuenta... Eh, ...la revolución sinódica es el, el tiempo que vuelve a estar... En, ...en conjunción o en oposición un planeta... ...con respecto al Sol y a la Tierra... Uh -huh. ...alineados los tres, ¿no?... Eh, ...determinar esas actitudes del año todo eso por meras observaciones significa siglos y siglos tenía su tabla de eclipses es decir era gente que llevaba muchos siglos estudiando el cielo muchos siglos para eh, desarrollándose como cultura para poder crear una escritura compleja una escritura eh, jeroglífica pero que no está descifrada solamente en parte eh, y que bueno que tenía el mismo carácter que la egipcia ¿no? era era fonética era simbólica y eh, eh, y no sé cuál es la otra característica de esas escrituras jeroglíficas ¿no? pero, pero era algo estructurado, tenía su papel eh, las ciudades ahora las vemos desnudas, las vemos la piedra yo tuve una extraordinaria suerte en el primer viaje que hice en el primer rodaje que hice eh, por, por razones de tiempo y de calendario no tenía más que un día para rodar Palenque estábamos ahí a, al amanecer y estuvimos pues hasta las doce de la noche de ese día y no paró de llover ni un solo instante, una lluvia de esas de las que caen allí eh, y eso dio a las, a las piedras un brillo, una calidez eh, que bueno que luego no la he visto yo en ningún otro documental pero eran piedras sin más Eh, y tendemos a imaginar que el pasado es eso, es, es algo de piedra, es algo gris, cuando, cuando es totalmente falso. Palinque era la ciudad del estuco. Todos los edificios estaban recubiertos de estuco, que lo hacían con, con polvo muy fino de cal, con agua y con resina. Con eso enlucían... Eso esa, ese, material, ese, ese material se seca a la intemperie y sobre él pintaban y pintaban en rojo, en azul, en amarillo, en verde y el espectáculo de colorido y era impresionante ¿no? mm. todavía quedan algunos medallones de estuco en, con restos de pintura en, en palenque y uno se, se hace, hombre, a duras penas pero se hace la idea de lo que pudo ser aquello ¿no? de una belleza extraordinaria y el arte maya es... Y tú que conoces México también, que habrás visto en el Museo Nacional de Antropología, una de las, las figuras de la isla de Jaina, que son figuras pequeñitas, de un, de un virtuosismo, de una perfección, que están representando además personajes eh, comunes, artesanos, pero también sacerdotes, guerreros, señores y es de una, de una belleza el, el, el arte maya que, bueno, que, que si no estás ahí si no lo, si no lo ves eh, no te puedes hacer una idea es una cultura prodigiosa de la que tenemos noticias más o menos desde el 300 antes de de Cristo pero sin duda son mucho más antiguos hasta el 900 que es cuando abandonan las ciudades del sur vaya usted a saber por qué Eso preguntar de repente una cultura que está en el zenith y de repente abandonan Tical de la noche sí. a la mañana abandonan Palenque de la noche a la mañana ¿por qué? ¿por qué desaparecen? desaparecen? probablemente por razones religiosas ¿Sí? a mí no se me ocurre otra porque las, las que son argumentados ni antropólogos ni arqueólogos están de acuerdo tampoco no hay ninguna hipótesis que que se mantenga con solidez eh, se ha hablado de razones eh, por la alimentación no había problema ellos tenían el maíz pero además de eso tenían otros, muchos más recursos alimenticios y utilizaban el sistema de las milpas que es quemar una zona del, del bosque de selva ahí sembraban pero cuando ya habían recogido la cosecha pues pasaban a otra zona y luego a otra y luego a otra con lo cual el bosque se iba regenerando en una especie de, de cultivo en, en, en círculo en el tiempo y daba eh, ocasión para que volviera otra vez a recuperarse la vegetación es decir, no, razones de ese tipo no había en esas ciudades del sur pueblos que pudieran eh, agredirles ni conquistarles. Realmente ellos eran los más. Eh, la cultura, la civilización, la, la, que, la que tenía la hegemonía en toda aquella zona, que era una zona de 250 mil kilómetros cuadrados, no era cualquier cosa. Su propia estructura, distribuida en ciudades-estado por razones del, del terreno o de la selva, había una coherencia cultural... Pero, pero cada ciudad-estado tenía su propio eh, gobernante su alaco y que significa hombre verdadero ¿no? tenían un dios único otro de los mitos que nos venden es que esas culturas eran politeístas y, y no, lo que pasa es que tenían un panteón de dioses intermediarios pues enormemente extenso pero los mayas pues su dios era un anku que quiere decir el único dios que es el Dios creador luego todos los demás son manifestaciones o funciones de ese Dios pues como pueden ser aquí los santos con diferentes eh, funciones dentro del panteón eh, religioso católico o como sucede en tantas otras eh, culturas ¿no? <risa> había esa coherencia pero no había ninguna razón yo creo que la, que la causa fue religiosa astrológica, por decirlo así ellos estaban obsesionados con la medida del tiempo ya hay un precedente ellos como, como sabes tenían dos calendarios no, tenían un calendario un, un año astronómico y luego tenían una una lista de días una especie de santoral el, el Zolquín que eran 260 días cada mes tiene, tenía 20 días cada día tenía su nombre y luego cada uno de esos días estaba precedido por un número del 1 al 13 con lo cual había 260 días y que tenía una función astrológica como los, como los signos del horóscopo cada persona estaba vinculada al día al que había nacido tenía unas características especiales luego ese calendario eh, eh, mágico pues se engarzaba con el calendario astronómico que duraba eh, 365 días eran 18 meses de 20 días y luego había 5 días sueltos ahí los Eh, no me acuerdo exactamente el nombre eh, Sama Kaba Kim los días los días nefastos los días sin nombre los días hacia donde podía pasar de todo ¿no? como se dice ahora de los, de los años bisiestos y encajaban una especie de rueda iban encajando un calendario al otro de tal manera que cada, cada día de ese calendario mágico iba ocupando su lugar en el calendario astronómico Y eso, cada 52 años, se cumplían todas las combinaciones posibles entre unos días y otros. Y cuando se cumplía ese periodo de 52 años, para ellos había terminado un ciclo. Y había terminado de una forma drástica. Quemaban sus casas. ¿Quemaban sus casas? Quemaban sus casas. ¿Sí? Y encima de los templos construían otros. Con lo cual, eso sirve sí para... ...para ver la antigüedad de muchos de ellos... ...porque es, son como cáscaras de cebolla... ...debajo de... Eh, ...te vas a que es la pirámide del adivino... ...y debajo hay otra y debajo hay otra... ...y cada 52 años ya no valía... ...había que edificar... ...encima de ese, de ese edificio, de ese templo... otro nuevo... ...y luego tenían otro periodo para ellos... ...también siniestro... ...que era el, el final de la cuenta larga... ...que eran... 13 balactunes me parece que era, en total son, son 5200 años más o menos, y, y probablemente el final de alguno de esos periodos fue lo que les llevó a abandonar esas ciudades y a empezar otra Otra, otra existencia, otra etapa más al norte, ¿no? Pero ahí las cosas ya fueron diferentes, ya ahí, eh, ya ahí sí ya había otros elementos ajenos y hostiles, como eran los, los toltecas y en Chichen Itza por ejemplo ya la influencia tolteca es muy grande ya hay un barbarismo en, en, esa, en esas construcciones en esa decoración ya están los cenotes con los sacrificios ya están las plataformas de los cráneos ya está, ya está ahí la muerte eh, y la guerra ya está ahí presente ¿no? pierde su pureza Entonces, ese periodo clásico desaparece porque se van, abandonan sus ciudades Seguimos sin saber por qué yo, yo planteo esa, esa idea que estambaando como cualquier otra y empiezan, pero ya, eh, como sucede con las novelas y con las películas, según las segundas partes nunca fueron buenas y con esto pasó igual, ahí acabó su split. Entonces, tres minutos antes de determinar de esta parte del Brahma. Hay una profecía que ellos hicieron, parece ser la profecía maya, 2013, como el año de la vuelta. Porque es el, es el final de, de, de un, un una es... cuenta larga, sí, el final de unos de esos periodos de 5.200 años, algo menos de 5.200 años que curiosamente también coincide con... Hay muchas similitudes, los mayas también creían que había periodos en los que la humanidad desaparecía, el mundo y se creaba otro nuevo, igual que que los hindúes, eh, y ahora de la misma manera que en la India estamos en el Kali Yoga, me parece que es la azoscura del hierro, pues eh, también va a terminar más o menos por esas fechas, ¿no? Uh -huh. eh, y así que si los mayas tenían razón, pues en el 2013 aproximadamente, eh, dentro de nuestra cronología, pues se acaba un ciclo de la cuenta larga y esto se va a freír el espárrago, vamos a ver qué pasa. ¿No tendrá que ver con ese renacimiento que parece que se está dando... En México, el renacimiento espiritual, hay muchos movimientos que se están notando. El Popocatépetl está en erupción como un, un síntoma de despertar, dicen ellos. ¿No tendrá que ver que regresan, que vuelve que hay un resurgimiento de esa sabiduría? No sé si tiene que ver con esa sabiduría. Yo creo que México no está presente eso, por lo menos no está presente en, en el pueblo, ni tampoco en las... En, en las clases más cultivadas ellos siguen enfatizando eh, lo azteca lo azteca mexica como, como la gloria de su pasado igual que en, que en Perú pues lo hacen con los incas en realidad es la parte de su historia más reciente menos importante y, y las culturas que han tenido menos eh, menos valor dentro de un pasado riquísimo en culturas los los mexicanos de ahora pues tendrían que que busca sus auténticas raíces entre los mayas y entre los olmecas igual que en Perú te tenían que hacerlo pues entre los mochicas o entre los chimúes ¿no? no entre los incas que eran un pueblo conquistador igual que los aztecas los españoles que llegaron a ese continente no, eh, no vamos, nos habrían comido una rosca por hablar ¿no? de una forma eh, coloquial de no ser por eso porque los otros pueblos estaban hartos ...de la opresión y de, y, y de los impuestos que les, que les imponían los, los incas por un y los, ...y los aztecas en México por otro... ...entonces contaron con el apoyo de esos otros pueblos... ...que estaban deseando librarse del yugo de los incas en, en la zona de Perú... Y de, los, ...y de los aztecas en México... ...es decir, en, en, yo creo que, que como nos pasa aquí en España y en nuestro pasado... Un poco más allá de, de la Edad Media es que no sabemos prácticamente nada no ahí les sucede lo mismo una y veuece te despedimos Fernando hay muchos misterios de todas formas en México y en Latinoamérica y en Perú y en un modo. Montones. A pesar de que hayas desvelado y nos hayas Algún quitado... Un día hablaremos del maíz, otro día hablaremos de Teotihuacán, ¿Sí? sí. maíz también es otra de las cosas. Esos, todos esos misterios que están ahí, que son, bueno, algo familiar, pero que, que son un rompecabezas sin solución por el momento, ¿no? En este próximo viaje que hacemos a México nos han invitado a entrar en la parte de abajo de la pirámide, en el centro ceremonial que tenían los sacerdotes, un lugar sí, que dice que... Sí. No se y visita. debajo de la del Sol, me parece sí, de, sí. donde, de donde está. Sí. No, no he llegado a entrar en ello, sí, sí vio un plano que tenían. Lo que sí tuve la, la, la fortuna en uno de los rodajes es coincidente otihuacán con un grupo de arqueólogos que estaban excavando los cimientos de la llamada pirámide de Quezacoal. Y, y coincide con el hallazgo de varios cadáveres que habían, de, varias, no. de varios sacrificios que habían hecho para sacralizar y darle más importancia al templo que era eh, algo muy frecuente también se hacía aquí en España o sea que no, yeah. no hay que rasgarse las vestiduras montones de misterios hay por ahí Fernando gracias gracias por tu trabajo gracias, por tu ejemplo y, por haber estado y, en el programa y espero verte y, vamos encantado gracias